La nada y lo poco. Según los cálculos del físico Alan Guth del Stanford Linear Accelerator Center, el universo tuvo su origen literalmente de la nada en una fracción de tiempo extremadamente breve, un segundo dividido entre mil millones de miles de millones de miles de millones. Washington Post, 3 de junio de 1984. Si les digo que lo recuerdo, comenzó QFWFQ. Objetarán que en la nada, nada puede recordar nada, ni ser recordado por nada Razón por la cual no podrán creer siquiera una palabra de lo que les voy a contar Argumentos difíciles de rechazar, lo reconozco Todo lo que les puedo decir es que, desde el momento en que algo fue, y al no haber nada más, ese algo fue el universo Y al no haber sido nunca antes, hubo un antes en el que no era, y un después en el que era Desde ese momento, digo, comenzó a ser el tiempo, y con el tiempo el recuerdo, y con el recuerdo a alguien que recordaba, o sea yo, o ese algo que a continuación comprendería que era yo. A ver si nos entendemos, no es que yo recordara cómo era yo en el tiempo de la nada, porque entonces no existía el tiempo y yo no era yo, pero ahora me daba cuenta de que, aunque no sabía qué era, un lugar donde habría podido ser lo tenía, es decir, el universo mientras que antes, aún queriendo, no habría sabido dónde meterme, y esto era ya una gran diferencia, y precisamente era esta diferencia entre el antes y el después lo que yo recordaba. Resumiendo, deben reconocer que también mi razonamiento funciona, y además no peca de simplismo como el de ustedes. Así pues, déjenme que se los explique. Lo que entonces era ni siquiera está dicho que precisamente fuera, Las partículas, o mejor, los ingredientes con que se harían más tarde las partículas, tenían una existencia virtual. Ese tipo de existencia que si estás en ella, estás. Y si no estás, puedes empezar a hacer cuentas de que estás y ver a continuación qué ocurre. A nosotros ya nos parecía una gran cosa. Y seguramente lo era, porque solo si comienzas a existir virtualmente a fluctuar en un campo de probabilidades, a tomar en préstamo y a devolver cargas de energía todavía todas hipotéticas, una vez u otra puede darse que existas de hecho. Es decir, que curves alrededor de ti un girón de espacio-tiempo incluso mínimo, como le sucedió a una cantidad siempre creciente de no sé qué, llamemos los neutrinos porque es un bonito nombre, pero entonces nadie se había imaginado los neutrinos. Donde antes uno encima del otro en una sopa hirviente de un calor infinito, espesa como una cola de densidad infinita, que se hinchaba en un tiempo tan infinitamente corto que nada tenía que ver con el tiempo, y en efecto, el tiempo todavía no había tenido tiempo de demostrar cómo habría sido, y al hincharse producía espacio donde el espacio nunca se había sabido qué era, así... El universo del infinitésimo granillo en la lisura de la nada se expandía fulminio hasta las dimensiones de un protón, luego de un átomo, luego de una punta de alfiler, de una cabeza de alfiler, de una cuchara, de un sombrero, de un paraguas. No, estoy contándolo demasiado deprisa, o quizá demasiado lento, porque la hinchazón del universo era infinitamente veloz, pero partía de un origen tan sepultado en la nada que para despuntar y asomarse al umbral del espacio y el tiempo, necesitaba un tirón de una violencia no mesurable en términos de espacio y tiempo. Digamos que para contar todo lo que sucedió en el primer segundo de la historia del universo, debería ser un resumen tan largo que no me bastaría la duración sucesiva del universo con sus millones de siglos pasados y futuros, mientras que toda la historia que vino después podría liquidarla en cinco minutos. Es natural que pertenecer a este universo sin precedentes ni términos de comparación fuera muy pronto motivo de orgullo, de vanagloria, de fatuidad, la apertura fulminea de distancias inimaginables, la profusión de corpúsculos que brotaban de todas partes, adriones, bariones, mesones, algún quark, la rapidez precipitada del tiempo, todo ese conjunto nos procuraba una sensación de invencibilidad, de dominio, de orgullo, Y al mismo tiempo de suficiencia, como si todo nos fuera debido. La única comparación que podíamos hacer era con la nada de antes, y alejábamos de ella el pensamiento como si fuera una condición ínfima, esquina, merecedora de conmiseración o de burla. Cada pensamiento nuestro abrazaba el todo, desdeñando las partes. El todo era nuestro elemento y también comprendía el tiempo, todo el tiempo, en el que el futuro dominaba el pasado en cantidad y plenitud. Nuestro destino era lo más, lo cada vez más, y no sabíamos pensar en lo menos ni siquiera de paso. De ahora en adelante iríamos del más al todavía más, de las sumas a los múltiplos a las potencias a los factoriales sin detenernos nunca ni aminorar nuestra marcha. Y que en esta exaltación hubiera un fondo de inseguridad como un deseo de borrar la sombra de nuestros recentísimos orígenes, es una impresión que no sé si advierto sólo ahora a la luz de cuanto he aprendido, o si ya entonces oscuramente me atormentaba. Porque no obstante la certidumbre de que el todo fuera nuestro ambiente natural, también era verdad que veníamos de la nada, que acabamos de ser elevados de la miseria absoluta, que sólo un tenue hilo espacio temporal nos separaba de la presente condición desprovista de toda sustancia y extensión y duración. Eran sensaciones de precariedad, rápidas pero agudas, que se apoderaban de mí, como si ese todo que intentaba formarse no lograse esconder su fragilidad intrínseca, su fondo de vacío al que podíamos regresar con la misma rapidez con que nos habíamos separado de él. De la rabia que sentía por la indecisión que el universo demostraba al tomar una forma, como si no hubiera la hora de que su vertiginosa expansión se detuviera. Dejándome conocer sus límites para bien o para mal, pero también adquiriendo estabilidad en el ser. Y de ahí también el temor que no lograba dominar a que, apenas se produjera una parada, inmediatamente comenzara la fase descendente, un regreso igualmente precipitado al no ser. Reaccionaba situándome en el otro extremo. Totalidad, totalidad, proclamaba a lo largo y a lo ancho. Futuro, alardeaba. Por venir a mí la inmensidad afirmaba abriéndome paso en ese torbellino indistinto de fuerzas que las potencialidades puedan ser incitaba que el acto actúe que las probabilidades intenten ya me parecía que las oleadas de partículas o eran solo radiaciones contuvieran todas las formas y las fuerzas posibles y cuanto más vaticinaba a mi alrededor un universo poblado de presencias activas más me parecía que estuvieran afectadas de una inercia culpable, de una bulia renunciataria. Entre estas presencias las había, digamos, femeninas, quiero decir, dotadas de cargas propulsoras complementarias a las mías. Una de ellas sobre todo llamó mi atención, activa y reservada, delimitaba a su alrededor un campo de fuerzas de contornos longilíneos y desgalichados, Para llamar su atención, redoblaba mis exhibiciones de complacencia por la prodigalidad del universo. Hacía alarde de mi desenvoltura para alcanzar los recursos cósmicos como quien siempre los ha tenido a su disposición. Me echaba hacia adelante en el espacio y el tiempo como el que se espera siempre lo mejor. Convencido de que Nucta, la llamo ya con el nombre que conocí a continuación, era distinta a todos porque era más consciente de qué significaba el hecho de ser y formar parte de algo que es... Intentaba por todos los medios distinguirme de la masa vacilante de cuantos tardan en acostumbrarse a esta idea. El resultado fue que me volví molesto y antipático a todos, sin que esto me acercase a ella. Me estaba equivocando en todo. No tardé en darme cuenta de que nocta no apreciaba en absoluto mi afán. Es más, se esmeraba en no darme ninguna señal de atención, salvo un resoplido de fastidio de vez en cuando. Seguía sus trece algo apática, como si estuviera colocada con la barbilla en las rodillas, abrazando sus largas piernas encogidas con los codos salientes. Deben entenderme, describo el modo de estar que habría sido el suyo si entonces se hubiera podido hablar de rodilla, piernas, codo. O mejor aún, era el universo el que estaba colocado sobre sí mismo, y quien estaba allí no tenía otra manera de estar, algunos con más naturalidad, por ejemplo, ella. Recibía los tesoros del universo que excavaba a sus pies como si dijera, eso es todo. Al principio esta indiferencia me parecía afectada, luego comprendí que Nukta quería darme una lección, invitarme a mantener una actitud más controlada. Con mis abandonos al entusiasmo debía de parecerle un ingenuo, un novato, un simple. No me quedaba más que cambiar de mentalidad, comportamiento, estilo. Mi relación con el universo debía ser una relación práctica, práctica, como la de quien sabe calcular la evolución de cada cosa en su valor objetivo, por inmenso que sea, sin envanecerse. Esperaba presentarme así a ella la luz más convincente, prometedora, digna de confianza. ¿Lo logré? No, menos que nunca. Cuanto más me empeñaba en lo sólido, en lo realizable, en lo cuantificable, más sentía parecerle un fanfarrón. Un charlatán. Al fin empecé a ver claro. Para ella solo había un objeto de admiración, un único valor, un único modelo de perfección. Y era la nada. Su indiferencia no iba dirigida a mí, sino al universo. Todo lo que era llevaba consigo un defecto de origen. Ser le parecía una degeneración humillante y vulgar del no ser. Decir que este descubrimiento me trastornó es decir poco. Para todas mis convicciones, mi manía de totalidad, mis inmensas perspectivas, era una afrenta. ¡Qué incompatibilidad de carácter mayor que la que había entre mí y una nostálgica de la nada! No es que le faltaran razones, mi debilidad por ella era tal que me esforzaba por comprenderla. Era cierto que la nada tenía en sí un carácter de absoluto, un rigor, una capacidad que hacía parecer aproximado, limitado tan todo aquello que pretendía poseer los requisitos de la existencia. En lo que es, si se lo compara con lo que no es, saltan a la vista la calidad más decadente, las impurezas, las imperfecciones, resumiendo, solo se puede andar seguro sobre la nada. Dicho esto, ¿a qué consecuencia debía llegar? ¿Volver la espalda al todo? ¿Volver a zambullirme en la nada? ¿Como si fuera posible? Una vez puesto en marcha el proceso del paso de no ser al ser, ya no se podía detener. La nada pertenecía a un pasado acabado, irremediablemente. Entre las ventajas del ser también estaba lo que nos permitía, desde el punto culminante de la plenitud alcanzada, concedernos una pausa de lamentación por la nada perdida, de contemplación melancólica de la plenitud negativa del vacío. En ese sentido estaba dispuesto a secundar la inclinación de Nucta. Es más, nadie más que yo era capaz de expresar con tanta convicción este sentimiento acongojante. Pensarlo y precipitarme hacia ella declamando, oh, si pudiéramos perdernos en los campos ilimitados de la nada, fue todo uno. Esto es, hice algo en cierta manera equivalente a declamar algo de ese tipo. Y ella me dejó plantado, molesta. Tardé algo de tiempo en darme cuenta de lo grosero que había sido y en aprender que de la nada se habla, o mejor, no se habla, con toda discreción. Las crisis sucesivas que atravesé a partir de entonces no me permitieron encontrar la paz. ¿Cómo había podido equivocarme hasta el punto de buscar la totalidad de la plenitud prefiriéndola a la perfección del vacío? Ciertamente, el paso del no ser al ser había sido una gran novedad un hecho sensacional, un hallazgo de efecto seguro. Pero no se podía precisamente decir que las cosas hubieran cambiado para mejor. De una situación neta, sin errores, sin manchas, habíamos pasado a una construcción chapucera, atascada, que se derrumbaba por todas partes, que se mantenía junta como por una apuesta. ¿Qué había podido excitarme tanto en las llamadas maravillas del universo?, La escasez de materiales a disposición había determinado en muchos casos soluciones monótonas, repetitivas y en otros muchos un derroche de tentativas desordenadas, incoherentes y pocas de las cuales estaban destinadas a tener continuación. Quizá fuera un falso punto de partida. La pretensión de aquello que quería hacerse creer un universo pronto caería como una máscara y la nada única auténtica totalidad posible, habría vuelto a imponer su invencible absoluto. Entré en una fase en la que sólo los resquicios, las ausencias, los silencios, las lagunas, los nexos que faltaban, las desmayaduras en el tejido del tiempo me parecían encerrar un sentido y un valor. A través de esas brechas espiaba el reino del no ser, reconocía en él mi única verdadera patria, que lamentaba haber traicionado en una temporal obnubilación de la conciencia, y que nucta me había hecho reencontrar. Sí, reencontrar, porque junto a mí inspiradora me habría infiltrado en esos sutiles túneles de vacío que atravesaban la compacidad del universo. Juntos habríamos alcanzado la anulación de toda dimensión, de toda duración, de toda sustancia, de toda forma. Llegados a este punto, el entendimiento entre Nukta y yo finalmente no habría tenido sombras. que podía separarnos ya? Y, sin embargo, de vez en cuando afloraban divergencias inesperadas. Me parecía haberme vuelto más severo que ella hacia lo existente. Me asombraba descubrir en ella indulgencias, casi diría complicidades, con los esfuerzos que aquel polvísculo hacía para mantenerse junto. Ya había campos electromagnéticos bien formados, Núcleos, los primeros átomos Hay que decir una cosa El universo, mientras se lo consideraba como el colmo de la totalidad, de la plenitud No podía inspirar más que banalidades y retórica Pero si se lo consideraba como algo sin importancia Una pequeña cosa racimada en los límites de la nada Suscitaba una simpatía alentadora O, al menos, una benévola curiosidad por lo que habría conseguido hacer Con sorpresa veía a Nucta dispuesta a sostener, a sujetar este universo indigente, desmedrado, endeble. En cambio yo me mantenía duro. Que venga a la nada, honor y gloria a la nada. Insistía preocupado porque esta debilidad de Nucta pudiera distraernos de nuestro objetivo. ¿Y cómo respondía Nucta? Con sus habituales resoplidos burlescos, exactamente igual que en los tiempos de mis excesos de celo por las glorias del universo. Con retraso, como siempre, acabé por entender que también esta vez tenía razón Con la nada no podíamos tener más que contacto a través de ese poco que la nada había producido como quinta esencia de su inanidad De la nada no teníamos más imagen que nuestro pobre universo Toda la nada que podíamos encontrar estaba allí, en lo relativo de aquello que es Porque también la nada no había sido más que una nada relativa una nada secretamente recorrida por betas y tentaciones de ser algo, si es cierto que en un momento de crisis de su propia nulidad había podido dar lugar al universo. Hoy, cuando el tiempo ha desgranado miles de millones de minutos y años y el universo es reconocible de cómo eran aquellos primeros instantes y desde que el espacio se ha vuelto de repente todo transparente, las galaxias se envuelven la noche en sus espirales fulgurantes, y en las órbitas de los sistemas solares millones de mundos maduran sus Himalayas y sus océanos, en la alternancia de las estaciones cósmicas, y en los continentes se apiñan multitudes festivas o dolientes, o matándose recíprocamente con meticulosa obstinación, y surgen y caen los imperios con sus capitales de mármol y pórfido y hormigón, y los mercados desbordan de huellas descuartizados y guisantes supercongelados, y telas de tul y brocado y nylon, y laten los transistores y los ordenadores y todo tipo de artefactos, y desde todas las galaxias todos no hacen más que observar y medir todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Hay un secreto que solo Nukta y yo conocemos, que todo lo que está contenido en el espacio y en el tiempo no es más que lo poco generado por la nada, lo poco que es y podría también no ser, o ser todavía más exiguo, más escuálido y corruptible. Si preferimos no hablar ni para bien ni para mal, es porque podríamos decir solo esto. Pobre gracia del universo, hijo de la nada, todo lo que somos y hacemos se te asemeja.